que es muy bueno que se siga haciendo este tipo de, de proyectos, de eventos de la mano de la NBA, de la mano de la Cup eh, sigue fomentando el deporte nuestro deporte, el básquet eh, Indudablemente que uno siempre quiere que los chicos dejen de patear la pelota y empiecen a picarla más, porque es del palo del básquet Yo voy a ser referente del que ama este deporte eh, porque lo adoro después cada uno este, ha vivido y hace su historia y ¿Y le gusta jugador o no? No, no, no, no, no puedo empezar eso, pero soy hincha de cada uno que ama este deporte, que lo juega, que lo practica, que se mejora día a día, eh, creo que, que eso es, es el mensaje que uno siempre trata de, de, de inculcar. Hoy estoy un poco relajándome y entrenándome y poniéndome en forma, terminando la rehabilitación que tendría que haber hecho antes de los juegos, porque corté todo para tratar de ver si podía, me daba el cuero entre comillas de poder darme ese gustito es que muchas cosas de lado a ver y las pruebas que tenía eran correr con hitos y demás y hoy tal vez estoy sin equipo por eso yo lo volvería a hacer